lugar Con mucho cariño a nuestra querida Escuela de Lenguaje Play College 2 de la Corporación Explora. Te invito a ser parte de esta gran comunidad educativa con profesionales cariñosos muy comprometidos con la educación de calidad. Sí, escucha, educación gratuita, grandes espacios educativos con acceso universal, educación ambiental, reciclaje, cuerta, transporte gratuito en el casco antiguo de Puente Alto. Solo 15 niños por sala, ubicado en Tocornal 230, a dos cuadras de la plaza de Puente Alto. Ya estamos operativos y te estamos esperando de lunes a viernes, de 10 a 16 horas. Nos puedes llamar al 9-74-6999-4747. O s bien al 974-6903-68. Hablamos de la comunidad educativa, Escuela de Lenguaje Play College 2 de la Corporación Explora. Recuerda, para ti, educación gratuita en Puente Alto.